En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa, La Verdad, Una Alternativa, junto a su gran amigo, el ingeniero Claudio Rojas y María Cecilia Bartolí. y Bienvenidos Claudio, adelante por favor, tenga el gusto y la grado de comenzar el programa. ¿Cómo están queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa, La Verdad, Una Alternativa. Aquí estoy junto a María Cecilia Bartolín y junto a un interesantísimo invitado que tú me vas a presentar. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz nuevamente por estar con ustedes. Eh, para traerles un eh, muy interesante programa, eh, volver a tocar otra vez los eh, tratados de libre comercio que siguen... Eh, en nuestro parlamento, uno tras otro, como si fuera llegar y llevar el tema, es eh, muy complicado. Tenemos con nosotros a Patricio Béjar. Él eh, pertenece a una comunidad cristiana, eh, Martín Lutenquín. Es además eh, vicepresidente de las ONG de Chile. La asociación chilena de <risa> ONG. Sea, sí. Nada menos. Así sí, que... Eh, Y este fin de semana, este recién, el fin de semana recién pasado hubo una reunión de ONGs aquí en Chile. ¿Qué nos puedes contar? Eh, bueno, se reunite toda la semana eh, con un evento en, en la Sepal el día 7 jueves 7, eh, se reunieron las plataforma eh mundial de ONGs. Es eh forus, ¿verdad? Ese es su nombre, que ruba a todas las plataformas regionales la plataforma latinoamericana que se llama Mesa de Articulación a la plataforma europea que se llama concord a la plataforma asiática que se llama a las tres plataformas africanas eh, la de Centro África, la del Norte de África y la de África de del Sur eh, y a la, a la plataforma polinésica del Pacífico Sur del Sur de entonces que son todas las, las ONGs del mundo entonces esta instancia eh, tenía primero como objetivo revisar el, el, el, el proceso de, de la participación de la sociedad civil en, la, en, el, en los procesos mundiales, ¿no? en, la, en, en, en la evolución, porque todos sabemos que tenemos un, un problema con la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha impulsado en un, un, una política aislacionista, y una política de represión hacia la inmigración que por el poder que Estados Unidos ha impactado a todo el mundo igual de, de manera similar también ha, ha, se ha salido del pacto del cambio climático ha iniciado una sí. guerra comercial con china ha habido unas uh -huh. acciones de parte de Estados Unidos que han incidido en el mundo uh -huh. no eh, nosotros queríamos lo mismo para comenzar de eso y ver eh, alternativas de, de eh, trabajo conjunto de la nivel mundial para Eh, poder seguir impulsando una agenda progresista, una agenda democratizada y, especial, y una agenda derechos uh -huh. Y en ese espacio también tuvimos un momento eh, de conversación sobre los tratados de libre comercio. Primero en, el, en, en un sentido como estrictamente informativo. ¿no? Nosotros no... Eh, pareciera ser que ya estamos tan acostumbrados que los tratados de comercio ni siquiera son noticias en China. ¿no? Y se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, eh, se metió el tratado de libre comercio con China uh -huh. ¿ya? Y o sea, no hubo ningún, ningún impacto, no, no, no solamente eran banderas, <risa> era, era simplemente un tratado. Pero el resto del mundo no es así. el resto del mundo o sea, ha sido eh, mucho más reducentes, los tratados eh, estudian con mayor profundidad, eh, sus parlamentos <coughs> intervienen más. Eh, y y mención especial a, a decir de, de la zona del MERCOSUR, que hasta ahora, ¿verdad?, no había tenido eh, total... Correcto. Brasil, desde hace 20 años, desde que salió la acta militar había tenido un, un crecimiento muy fuerte, había tenido una incidencia en un mercado mundial muy determinante, había incluso, eh, con, con, había sido parte de un paso de poder de los cristianos con Brasil, Rusia, India, China y Suáfrica. Eh, conformando un nuevo polo en un intento de tanto contribuir al mundo especi eh, especialmente en un espacio multipolar ¿ya? y lo no que ha alcanzado en la pugna entre el unigenismo ¿Sí? y el sí. o, en los desafíos de la geografía de ciertos recursos. Y para eso Brasil no necesita ningún tratado. No. no. No hubo, o sea, claro. y él fue, él era un tal comerciante, o sea, más Eh, la base de sustentación de, de, de, de la expansión brasileña también está vinculado al comercio entonces esta idea como que no podemos estar en el mundo sin tratadores de comercio un invento chileno un de, de, de, desde el 90 en adelante de los gobiernos ya para satisfacer eh, algunas eh, ideas preconcebidas que había sido indicadas Bueno, se nos me ha olvidó mencionar que también eh, Patricio dejar es participante de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Y, y yo quisiera aclarar que hubo un cambio en el, en el caso de la votación. Por primera vez tuvimos un bloque, que fue el Frente Amplio, que votó en contra. Por lo menos ya hay, eh, de parte de algunos diputados, eh, una, una negación a seguir firmando tratados sin antes que se hagan estudios eh, respecto de ellos. Pero incluso es muy importante el partir resaltando lo que quede muy muy eh, fuertemente instalado en, en, en calado, la conciencia de, de Radioescucha, como tenemos que decir aquí, sí. ¿no? que estos tratados de, ley de comercio esta, estas suscripciones estas firmas de los gobiernos, están negociaciones estas ratificaciones de los parlamentos se hacen sin ningún tipo de estudio Correcto. de impacto, de de las, ni de las consecuencias que tiene firmar un tratado en los ámbitos de los espacios de los espacios comerciales o sea, en el sentido de las áreas muertes, ya sea en la minería ya sea en la agricultura normalmente la agricultura como lo hemos visto dando la historia son los espacios más afectados o sea, nosotros sí. creemos que estos últimos tratados van a terminar de, de consolidarla en la desaparición de, de la, el área de la producción de leche en chile en el sí. ya está también afectado eh, de la el azúcar de también, o sea, que sobrevivía porque tenía una especie de subsidio, y, y áreas como eh, las frutas, todas áreas avanzando hacia eh, monocultivos, que son muy dañino y por eso también tenemos otra áreas de pasa con nuestro estado de un comienzo, como son eh, el tema de las semillas libres, los transgénicos ¿verdad? y la la soberanía alimentaria por la vía de la existencia de sectores de la economía de pequeños productores que fueran capaces de diversificar ¿sí? uh -huh. eh, nuestra alimentación y nuestra capacidad como país de alimentarlo nosotros uh -huh. entonces eh, ese, ese aspecto que no no era sobre estudio ¿verdad? además unido al hecho de que no hay estudio de las consecuencias de los previos o sea, ningún tratado del comercio ha sido evaluado cuando hay bueno dice mira hemos llegado a, a lo que hemos llegado a tener más de 20.000 dólares de ingreso de cápita, a ser considerado por el banco mundial un país rico porque nuestra línea de pobreza está más alta que en muchos países más pobres del mundo obviamente sea, uh -huh. estoy de comparación del país rico pobre ver su voto o sea no es no es que tengamos un, una medida exímica para rico es que tengamos el 90% de la población educada que tengamos el 90% de la población trabajando el trabajo consciente que tengamos el 90% de la población viviendo dignamente ¿verdad? el ciudades sustentables sino que porque no somos tan pobres como hoy y, y entonces hoy esas evaluaciones ¿verdad? Eh, hay que decirlo eh, muy claramente que la, la razón por la cual nosotros tenemos alta eh, cantidad de dinero como Producto Interno Bruto tiene que ver exclusivamente con sacar todo lo que se puede sacar del país, país ¿sabes? ¿no? el extractivo yeah. sacar de las la minas sacar cobre principalmente pero pues, también sacar oro, sacar plata sacar movilidad, sacar sustento o sea hay un enal somos un país muy rico quiero un, un, un una, que tuvimos, porque dentro de, de, lo, de los de los países que estaban representados en el Foro Mundial estaba el CHAT, ¿ya? Eh, y el CHAT es uno de los países más pobres, ¿ya? pero desde el punto de vista de lo que contiene su territorio, son uno de los países más ricos del mundo, wow. tiene Fosfato, es un país enormemente rico, oh. mineral, y la razón de su pobreza es precisamente porque ha sido campo de batalla, y batalla batallas literalmente, con, con revoluciones, con, a, a, con las empresas armadas grupos ya para mantener una situación de extractivismo de poder sacar ¿sí? sin, sin tener que tener ninguna responsabilidad social, sin poder desarrollar el país ¿ya? Eh, del país ¿no? o sea por parte de empresas mineras privadas y el país ¿sí? o a sea, la, la gente, los habitantes del extractivismo son extremadamente pobres entonces eh, eh, Y nosotros entendemos de que los tratados de libre comercio son parte de ese de esa arquitectura mundial que tiene a, esta, a una cantidad enorme de países tremendamente empobrecidos, pero incluso países más ricos los tienen también eh, con sectores de la población muy enriquecidos porque lo que se hace es extraer, convertirlo en algo, comercializarlo, si es un ciclo verdad que no le agrega el valor, eh, en el sentido más profundo, es el valor de, a la, de desarrollar la vida humana, de desarrollar a las sociedades, permitirles ser sociedades su sustentables ambientalmente, económicamente sustentables. ¿bien? O sea, la salud mental, eh, Chile es uno de los países más deteriorados o sea, de salud de, índices de Chile, ¿sabes? no solamente de Santiago, sino de todo el país, son de los más altos muchos. Somos el país en América Latina con mayor tasa de suicidio, infantos, infantojuvenil. Uh -huh. Somos el país de América Latina con mayor tasa de suicidio de los niños mayores. Uh -huh. Entonces, eh, eh, uno podrá pensar directamente de que eso no tiene ninguna correlación con el modelo económico sí. que de acá, cosa que solo que existe la salud de las persona es un determinó, de que con, el extractivismo obliga a todo el flujo económico a, fun a funcionar en función de eso, a vivir en función de eso, alimentarse de eso. Si no, no hay donde, de dónde extraer, ¿qué? no hay de dónde sobrevivir. O sea, no, no estamos sobreviviendo sobreviviendo de nuestra inteligencia, no estamos sobreviviendo nuestra capacidad de hacer algo, como fabricar algo, como de tener algún sector de la industria inteligente que que le agrega tal cantidad de valor, ¿verdad? A las cosas que se producen. No tenemos que produzca si quieras mm. ¿no? Ni siquiera lo que traemos se convierte en algo donde esté añadido un valor que diga, mira, esto es lo que le dimite Luis a los chalecos. O sea, nosotros vino solamente de que Materia se, se lleven lo que hay y que dejen algo. Mm. ¿Ya? ¿no? Yo cosa si uno pudiera, si pudiera yo lo llamo a lo a, lo, a, lo, a lo, pero al oyente, o sea, al oyente, al radio, que sí, ya esto está tanto en la tele, no sé, a, a los al oyente, a fijarse en alguna noticia, por ejemplo, hace dos o tres semanas atrás salió un diario de que Codelco, ya el cobre, vamos a el cobre, ya, Que hace el día lleva atrás aportaba, ¿ya? más del 20% del ingreso fiscal, o sea, lo que entra por impuestos para el fisco, podía aportar cuatro ¿verdad? Y ellos lo plantean como que, qué bueno que crezca, que crezca el otro, pero en realidad lo que hemos visto es que no crece el otro, sino que simplemente el cobre, ¿verdad? por la vía de esta privatización encubierta, por este, por este afán de, de traerlo solamente y sacarlo para afuera, eh, en realidad no que ancho, ¿Sí? o queda muy poco. Entonces hay ahí un, un, una situación muy lamentable, que eh, lo, lo vuelvo a amarrar con el hecho de que al no estudios estudios, no hay la posibilidad ¿ya? de que eh, los diputados senadores, que son los que aprueban, estén debidamente informados. Nosotros hemos sido muy insistentes en decirles que ellos tienen una responsabilidad. También, ¿ya? Y, y claro, en estas conversaciones algunos de ellos a, a, asumen que realmente había que pedir incluso un acuerdo de la Cámara de Diputados, pedirle al Gobierno que el Haga los estudios y que nos adecuadamente. en este momento estoymente una minuta con algunos puntos que ellos consideran que gobierno la dirección de relaciones comerciales de dirección económica con la que es una especie de conchaloría un ente técnico se ha hecho mucho relación como con la dirección del presupuesto que negocia en secreto ya eh, mandar hace que el, el, los, los ejecutivos firmen y el tratado y lo manda al parlamento y ya lo defiende y lo defiende como una minuta en la cual eh, solo eh, entrega elementos que para la elección se supone que son importantes. ¿no? Pero no estudios, no información debatible, no, no hay nosotros ya desde eh, la administración pasada, parlamento que había digamos, eh, algunos diputados y en el caso específico del presidente de la Cámara diputado de Diputados, el señor había adquirido un cierto compromiso, todos sabemos que no, que no es que digan, "Oye, ah, va a hacer sino que vamos o ver la forma que el lenguaje un poco un poco sobreado ¿sí? debe ver la posibilidad de que de que en el Parlamento, en el Congreso, eh, se generara un seglar de encuentro contemplatorio para debatir y ya está, en especial en especial que el, el TPP Ya, que 11 que también está en algún momento va a llegar al parlamento mm. y que realmente es un tratado multilateral de comercio de comercio dice que de comercio pero que nosotros hemos denunciado múltiples meses y múltiples espacios de que ese tratado es lo especial pero los otros también tienen un fuerte elemento que son muchos que van mucho más allá del comercio van por ejemplo ya, lo que también hemos visto a, a eh, abrirlo en el, el comercio los servicios públicos chile yo creo que de día la cosa que debería preocuparnos preocupar porque tenemos servicios públicos ya de baja calidad que sometido a la las regulaciones en, en el espacio mundial y a la privatización con empresas transnacionales eh, el único camino que nos lleva depend de la calidad. ningún espacio lo hemos vivido eh, en la, por ejemplo creo que los más jóvenes pueden preguntarle a los mayores y si cuál era el nivel de de, eh, de eh, reconocimiento que tenían, por ejemplo, al agua potable antes que fuera privatizada, a la electricidad antes que fuera privatizada, a los teléfonos antes que fuera privatizado. O sea, nosotros teníamos en América Latina un sistema creado por Corfa, de alta eficiencia y muy reconocida internacional. Hoy día tenemos un, un, un sistema de de fidelización del usuario por la vía verdad de colocarle enorme obstáculos y, y realmente tenemos un servicio de alta calidad. En el caso, por ejemplo, de Internet, que, que, que es uno de los temas más fuertes que están contenidos en los Estados Unidos de Comercio, para, para mantener la supremacía de las grandes empresas corporativas transnacionales, ya tenemos eh, uno de los servicios de más baja calidad y más caros del colectivo. En el tema de los medicamentos que también es uno de los temas que todos los tratadores de comercio tratan tenemos también los lo que llaman medicamentos de marcos a los medicamentos que la, que la mayoría de la gente tiene que consumir cuando las enfermedades son son específicas tenemos esos medicamentos que también son los más caros de américa latina o sea, tenemos por un lado el, el país que eh, con mayor cantidad de tratadores de comercio firmado y tenemos por otro lado el país son los mayores precio de los productos que están relacionados con este mercado. ¿Cómo no hacer la correlación? ¿Cómo no hacer que efectivamente son los tratados de libre comercio los verdad han impulsado esta, este que que este sea uno de los una de la, de, de los países mundo más caros que hay? Incluso, obviamente, eh, en Santiago aparece en esta norma como tan caro como Londres, tan caro como país, pero con salarios eh, de tan bajo que realmente la mayoría de las cocinas pide de día a día, luego, pero aparece un estudio bueno, de, de los mismos que hace el estudio que defienda es eh DINE, ¿ya? Eh, que señala que eh, el alrededor del 63% de la de, los, de las eh, familia ¿verdad? están en hasta eh, 70 más de un 70% de o sea están, estamos terriblemente endeudados no sabemos eh, ahora que si ese endeudamiento eh, lo lo llevan por 130 se ve una cosa muy dramática los historias más pobres eh, sí. que, sí. el, endeudamiento, el endeudamiento de tan y si lo correlacionamos con este tema ambientalmente pues, las extremales mentales no tienen ninguna posibilidad de recibir tratamiento los sectores pobres sí ya que las enfermedades catástroficas significan una enorme situación de deterioro de la vida en las personas ya no, solamente los sectores más pobres, yo, yo creo que solamente los lo, sectores del 1% o, el, o el 10% más rico es el único que sobrevivir a la catástrofe que significa tener una enfermedad Vamos. Oh, Vamos a una pausa, volvemos enseguida, no se vayan. de vuelta queridos auditores eh, parece que tenemos una pregunta eh, muchas gracias Claudio acá en estudio 2 nos llegaron varias preguntas entre ellas querían saber y preguntar a la mesa acerca del tema de, de Quintero preguntan si este es un tema político un tema de gobierno o un tema de estado y por qué si hace 50 años se saben estos temas de la contaminación no se hizo antes nada Y por qué la concertación de nueva mayoría tampoco ha hecho nada y por qué Guido Giraldi aparece justo en el año pre, bueno, antes de las elecciones del año 2019, que son como la medida de lo que se nos quiere para la presidencial 2020. Esa es una pregunta, después te hago la próxima, Claudio. Bueno, eh, la pregunta es, es muy interesante para el auditor que la hace eh, más allá del gobierno que sea este gobierno o el anterior todos los gobiernos sirven al poder económico y esa es la razón por qué no han hecho nada porque el poder económico cual más cual menos está por sobre los gobiernos y especialmente en este gobierno esto se ha acentuado entonces eh, ya, ya la semana pasada hablamos por ejemplo de, del decreto ese que firmó Piñera en el primer gobierno, al fin del primer gobierno donde eliminó cambió la norma claro, eliminó el decreto el número 20, 50, 20. teníamos el, el decreto 59 que permitía una medición diaria en esta zona que es una zona de de alta contaminación y eh, en eh, junio del 2013 se firmó el decreto 20 que implicaba eliminar la medición diaria por presión de las empresas porque se veían afectadas en juicio y tenían que además eh, pagar indemnización por el daño causado a la gente Se eliminó esta medición diaria, se dejó solamente la medición anual, que lo que hace es emparejar y no ver los PIC y no tener la posibilidad de, de crear alertas o pre-emergencias como lo que pasó semanas atrás. y a eso perdón, a, pe a, pesar a pesar de las advertencias de los ambientalistas que le dijeron que esto en cuatro o cinco años se iba a revertir y que lo que hacía este decreto 20 era aumentar tres veces la cantidad de particulado en el aire, por lo tanto era una bomba de tiempo ah, era la crónica de una muerte anunciada por eso es que puse este ejemplo, porque resulta que esto da cuenta exactamente de lo que le estamos diciendo, de que el poder económico es el que le dice al gobierno o a los gobiernos lo que tiene que hacer independiente del gobierno ¿no es así Patricio? O sea, yo, yo creo que efectivamente hay una Eh, correlación por un lado eh, en el caso del gobierno actual eh, sabemos claramente que un gobierno que está eh, en su esencia es empresarial una cantidad de ministros que son empresarios tiene una, una cantidad de actores ¿verdad? que que son parte de los circuitos donde se mueve los empresarios hay una eh, hay un traslado un traslado ¿verdad? de gente que era gerente de alguna empresa y, y van a, lo, a los cargos ministeriales y después vuelven a las empresas en el pasado ayer había muchos casos en los cuales se les guardaba los, los puestos como el caso de anfred moreno verdad sí. que, que entró y salió verdad en la clínica de las Condes, después se movió se pasó a penta para tratar de resolver el problema del, de la judicialización y, y ahora está de nuevo en el ministerio entonces yo creo que lo, que los gobiernos anteriores la, la, la figura eh, eh, siendo re, eh, real digamos la, es más compleja en su configuración por un lado los, eh, los gobiernos anteriores tienen tienen un, un sentimiento de, de que necesitan contar con el reempplácito de los de los empresarios eh, eh, yo creo que la fase de eh, eh, se dijo en algún momento el, el, el presidente de la de la sofopo la cc y, y de la asociación de Bancos son mentir eh, de que los empresarios al agua, que el empresario al agua mostraba esa correlación no es que en eh, el, el, el agua así su entorno hayan sido empresario uh -huh. aunque vivimos montones de experiencias de ministros como Jorge rodríguez grossi ¿verdad? que pasó el ministerio de economía verdad a dirigir eh, a ser gerente de eh, patagonia de la represa de iba de ser la iglesia uh -huh. y así una un enorme cantidad más entonces había también una relación eh, que podríamos considerar escuria entre entre los gobierno y las empresas. Yo creo que el gran, el gran drama ¿verdad? es que eh, se ha entendido y que los gobiernos anteriores y este gobierno lo tienen admitido, me no ha incorporado la idea de que eh, la economía es la eh, madre de todo lo demás. O sea, la economía es la de predominante. Uh -huh. Yo creo que, que la, el, el, el miedo que le vienen a cosas como la inflación, verdad a cosas... Eh, de de el descontrol de la cesantía la, la baja inversión la fuga de capitales eh, nos ha llevado a estar desde, desde el comienzo de la acción como como constantemente dando examen ante los empresarios pidiendo perdón por las medidas eh, incluso se ha llegado el caso de que algunas veces se les ha pedido como abiertamente, por favor hagan inviertan por favor no, compórtense bien Entonces, eh, eso sí habla eh, eh, de esta situación, eh, de lo que pasa ahí en Quintero y en otro, hay una innumerable cantidad de eh, lugares, eh, los cuales eh, se han instalado empresas y han convertido en zonas de sacrificio, que, que, que ya un, es, es un nuevo aporte chileno al mundo, o sea, ya en, se visto, en el mundo hay una gran cantidad de lugares que son considerados zona de sacrificio, pero en realidad mm -hmm. eso, eso eh, pasa en Chile de nuestro doctor en el anterior, la empresa eh, co se constituya en un valor esencial para el proyecto social y político del pueblo. Se luego se bueno no logra que que la empresa invierta en la empresa productiva siempre que no tiene ninguna otra variante. Sí, pero sí. Ahora, pero lamentablemente eso eso es super relativo, por, por ejemplo, eh en este gobierno hay un 6,7% de cesantía y las empresas que han cerrado han cerrado, no quebrado han, han cerrado no quebrado, por lo tanto estamos en presencia de empresas que han cerrado porque el negocio que tenían, en el caso de Yanza por ejemplo eh, no le es rentable, porque están importando desde China azúcar más barata entonces ¿qué hace? cierra no quiebra, sí, cierra. Cierra, cierra, cierra. Por lo tanto eso cierra. aumenta la cesantía uh -huh. y eso tiene directa relación con los tratados de libre comercio y eh, este este ¿cómo es que se llama? Este impuesto cero o sea, para importar. Los Exactamente, los aranceles cero, entonces es así, o sea, uh -huh. lamentablemente este gobierno va a seguir haciendo eso y siempre va a, a privilegiar a los empresarios Sí. No, claro. Pero no, la gente. O sea, por eso digo que hay como como varios niveles que todo aportan a lo mismo. Correcto. No, y para redondear la, la idea para nuestro la pregunta del auditor, eh, vale la pena recordar, ¿te acuerdas un video que donde Francisco Monchumilla, que era intendente de la Octava ah, Región, sí, en sí. el gobierno en el primer gobierno de Bachelet le rendía cuentas. Al, es un video donde sí. ellos dicen "No me están grabando", ¿cierto? Sí. Y es sí. un video que se filtró y que lo tenemos nosotros. Si alguien me lo pide, yo se lo mando. Eh, sí. Donde eh, Francisco Huanchumilla le daba le daba en forma sumisa y vergonzosa, y yo diría repugnante, le daba cuenta a los empresarios lo que de, de lo que, que estaba haciendo y cómo iban a actuar con y cómo tema. engañaban el tema a los mapuches. Porque Correct. como él tenía origen mapuche... Tenía, el, tenía posibilidad eh, yeah, para yeah, infiltrarse de alguna manera sí, entonces eso nos, nos grafica un poco cómo funciona esta cosa sí. yo, yo creo que, que exactamente y, eh, yo creo que, que eh, estamos en un momento eh, eh, bien complejo porque yo creo que lo, no las, los, los llamamos los tomadores de decisión o sea, los, los responsables los ministerios, la gente de que, que dirige la economía, la que tiene que tomar decisiones eh, yo creo que, que tienen una, están tomando temas eh, con arte responsabilidad, por ejemplo eh, la situación que se produce eh, entre China y Estados Unidos o sea, que en este momento parecerá estar más controlada, eh, que está como desatada, pero lo, la respuesta que apenas se desató, o sea, empezó a ver este intercambio de subidas de, de, subida de arancelos es una Ajá. guerra en que, en que el, mecanismo, ¿ya? el mecanismo real es que se suben los aranceros. O sea, claro, no. Un país decide que este producto se pone en barrera. Se, se pone en barrera. Le pone, le pone barrera o sea, yo, yo, yo entiendo que un ejercicio de soberanía eso no debería producirme a nadie. Tira, yo realmente quiero poner en barrera todas estas cosas porque se me ocurrió. Digamos, no debería ser como decir, tira, yo no quiero que esta gente entre a mi casa. Entonces, en el caso de los productos, y la respuesta desde, desde el gobierno de Piñera fue que ellos iban a negociar más tratadores Eso es... No entienden nada. No entienden nada, porque eh, si, si el conocimiento de lo que, de que Chile tiene, la mayor cantidad de tratadores de comercio ¿sí? ¿sí? ¿sí? fuera efectivamente el tratado de comercio una vacuna, ¿sí? un aseguramiento ¿sí? ¿Ya? eso lo podría haber dicho inmediatamente, haber dicho, nosotros tenemos tratado de comercio por lo tanto esto no va a afectar, porque tenemos los tratados de comercio, ¿no? tratado de comercio ¿por qué lo va a afectar? entonces si, si yo tengo un tratado de comercio en Estados Unidos y ese tratado me garantiza como tratado, ¿sí? de que los flujos comerciales van a ir y venir de acuerdo a las reglas que tenemos estipuladas ¿A mí por qué me va a afectar la guerra en Estados claro, no tiene por qué No tiene por qué, o sea, si China sube, le sube los aranceles a Estados Unidos Y Estados Unidos le sube los aranceles a Chile ¿Qué tendría que ver con eso? que eso muestra efectivamente que los tratadores de comercio son falsos tratadores comercio, ya mm. Son mecanismos para insertar sumisamente a las economías en el sistema mundial de economía Y ahí sí ¿verdad? Si hay guerra de, de comerciales entre Estados Unidos y China, estamos afectados porque afecta el sistema comercial, ¿verdad? el Ajá. sistema mundial de intercambio donde nosotros estamos insertados sumisamente y por lo tanto solo podemos eh, eh, eh, exponernos ¿verdad? a lo que pasa nosotros si, si se viene abajo el mercado del cobre, se viene abajo el mercado del cobre Si se viene abajo el mercado del chocolate, se viene abajo Si la, si la celulosa se derrumba, se derrumba No tenemos nosotros ninguna posibilidad ¿Ya? de hacer algo distinto o sea, sí, si nuestras materias primas y llamadas con pierden su valor producto hay que reconocer nosotros nos empobrecemos porque no tenemos realmente ningún mecanismo la cual para para que nuestra economía se sustente que no sea verdad el valor de nuestros productos naturales en un mercado mundial ya que está sometido a las luchas entre las ambas. correcto mm. yo creo que, que eso es más preguntas mm. sí sí Muchas gracias Claudia, acá en Estudio 2 han llegado algunas inquietudes muy importantes eh, de parte de Génesis montesino Interesante el programa uh, Felicito a la radio por abordar estas temáticas que son importantes para todos Si no colocamos Coto en relación a lo que está ocurriendo en Quintero ¿Podrá ocurrir esto alguna vez en Puente Alto? Recordemos que Bajo de Mena se construyó sobre lo que era un vertebro, un basural ¿Qué debemos ser como comunidad para despertar evitar que estas cosas se sigan repitiendo saludo a claudio muy interesante el programa eh, bueno, yo, yo creo que el camino eh, como relativamente inevitable eh, de, de no tomar medidas correctiva es que la zona de sacrificio se vayan extendiendo como se han ido extendiendo hoy día tenemos nosotros eh, ciudades eh, en Más, más allá de esta falsa descentralización, como no lo hemos pasado muchas veces, Correcto. tenemos Coyal, que es una ciudad eh, eh, al sur de, de, de Chile en un, en un paisaje lípido, donde no hay, no hay industria, es una de las ciudades más contaminadas de América Latina. ¿ya? Eh, una de las ciudades eh, tremendamente congestionadas ¿verdad? una ciudad que, que no tiene posibilidades de desarrollo ¿verdad? una ciudad que vive un poco de los servicios públicos y, y, y de una situación de economía muy precaria después sigamos subiendo a Tenúnco una ciudad que, que vive una de las mayores cantidades de, de crisis ambientales, de alejas ambientales cada cierto tiempo seguimos subiendo los ángeles una ciudad y que, que ya realmente no hay... no hay eh, los sofos y tiene la azucarera que, que también está expuesta a, a los vaivenes del, del mercado mundial a las fluctuaciones particulares pero también se notea un acto un acto el eh, estrés ambiental. dental tenemos después Macachia también una ciudad que, que está en los límites de la de la de las crisis ambientales, también una ciudad que, que, que vive en la de del, del comercio rural, del nivel de la, de la explotación rural. Eh, seguimos hacia el norte, la ciudad que nos explicó, una ciudad también que tiene una cantidad enorme de, de situaciones ambientales que no tiene tampoco un, un espacio de crecimiento de, de algún nivel económico que le, que le permita autosustentarse. También, de, y todo ese mundo, todo ese, ese espacio ¿verdad? que va a llevar de... de, de muyura hasta prácticamente la capital de, San, de, de chile de santiago ya que están sometidos verdad a la experiencia ya la de eh, situación de monocultivo o sea, por un lado está todas las fortales que que una franja que ya está llegando a hasta Santiago, eh, especialmente por la zona de la costa, están los monocultivos frutales. Ahí tenemos, tenemos un tipo de manzana, tenemos mm. arándanos, tenemos mm. tres cuatro filas, pero andas tú, Oscar Siruela, de distinta tipa. No, en casa no, eh. la Claudia con la Siruela Marija. Reina la Claudia, sí. Y, pero, pero tú no encuentras ninguna en parte, no, entonces, mm. ya desapareció. Entonces, toda esa pérdida de diversidad ¿Ya? Es, es, es como la base, de el saleprecio por la biodiversidad y por la vida natural de las personas creo que está la base ¿ya? de eh, la zona de sacrificio un poquito más allá. yo creo que hay un gran salto ¿ya? Uh -huh. si no bastaría, eh, yo creo que en Puente Alto bastaría que se instalara una industria contaminante para que se convirtiera en una de sacrificio porque no a haber posibilidad de impedirlo de los tratados de libre comercio y los tratados de inversión, de, de aseguramiento de inversión ¿ya? que permiten a la empresa instalarse en el De hecho, este, este gobierno está eliminando la participación ciudadana de, lo, de, lo, de los informes, ya lo, ya lo eliminó, si lo, lo, da, da, y, supuestamente no necesitaba de modificaciones legales, pero eso también puede estar incluso la inclusión, la participación ciudadana del informe informes del pacto ambiental. ¿Ya? O sea, el informes del pacto ambiental, ¿ya? que van a permitirle a la empresa superar las trabas que durante 8 o 10 años la ciudadanía ¿verdad? porque yo creo que ahí se instalaba como un viaje falso un viaje falso, yo creo que efectivamente es un movimiento ambientalista muy importante, muy poderoso muy capaz, ¿verdad? muy decidido uh -huh. pero eh, yo creo que en gran parte de las luchas eh, cuando han sido exitosas eh, para impedir la instalación de empresas contaminantes ha sido por la ciudadanía o sea, a no era que los ambientalistas del mundo se juntaran ahí sino eran no. los, los vecinos las vecinas que vivían una situación insoportable ¿verdad? y que tuvieron que luchar y, y, y terminar eh, eh, eh, expulsando a la, a la productora de cocinos. Tenemos Montenero, ¿verdad? aquí, aquí Femita Tantejo, mm -hmm. también una asociación de Hemos tenido, a lo largo de la historia de este último tiempo, eh, una gran lucha por mantener un ambiente sano para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para nuestras nuestra Pero eso, este pueblo, eh, en, en, en su afán verdad de lograr un nivel de inversión, ¿verdad? Eh, que, el, que el modelo en sí nos da libremente o sea, porque digamos, la idea de ello es que, es que si hay una economía sana dicen que Chile tiene una economía sana si ¿verdad? hay un mercado eh, funcionando, li, libre de ataúd si no hay intervención estatal, que no hay intervención estatal realmente uno los países con menor intervención con menor presencia en el mercado del Estado no debería haber ninguna razón básica, válida para que vaya en el centro o sea, no hay inversión, vamos a decirlo mi opinión, no hay inversión porque este modelo ya no es capaz de hacer más, producir modelo. ya modelo. No, ya se pueden pueden seguir sacando y sacando, pero lo que hacen es sacar y sacar. Y yo creo que ya eh, el país, los 17 millones de chilenos y chilenas que somos, eh, con los niveles de, eh, de, de, de excepción en el mundo, eh, no, no eh, aceptamos, no estamos aceptando de modelo depredador que que lo único que busca ¿verdad? es asegurar la reproducción de, de una inversión de, del capital cómo se llama pues básicamente eso ¿no? ahí entonces el mercado es el mercado de, del terreno, o sea, el mercado para las viviendas, para terrenos securitizados la revuelta eh constante de las pobladoras de, de sus casas, de, de la gente, hasta los mismos eh, municipios ricos están eh, teniendo que, que acomodarse para tratar de dejar un espacio a, a, la, a la población, la a, su propia, a su propia población para poder, eh, eh, que puedan vivir. Sí, sí. Y al final, entonces, mercado, una, una anécdota que marca mucho, porque también tenemos... Eh, el, el mercado eh, habitacional el mercado inmobiliario más caro de América Latina es uno de los más caros del mundo la, la basol, el líder del Podemos español de la iglesia Pablo Iglesias sí. y, y su señora que también es diputada ¿ya? se le ocurrió comprarse una casa de 600.000 euros ¿ya? fue un escándalo o sea, inaceptable que, que se comprara una casa de ese valor ¿verdad? que no podía ser ¿verdad? que que antes de ser diputados no podía ser no no no. pero cuando empezamos a conversarlo aquí bueno, una casa de eh, 600.000 euros son 400 millones de pesos y el 90% de las casas de 1.000 euros son 400 millones pausa sí. vamos a una pausa, volvemos enseguida no se vayan arrancó en un gramo, después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va el precio, y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza y ahora va, y ahora que son todo narco y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy que me dice de dedito que le mete que cucuy, ay, ay, ay uy, uy, uy del dedito que le mete que escupió grito de la de vuelta eh, nos faltó de la pregunta que nos hizo la auditora es ¿qué se puede hacer? movilizaciones sociales eh, reunirse con la gente juntarse, hacer movilizaciones sociales pacíficas aclaremos eh, y lo otro es presionar a los diputados senadores ellos todos ellos tienen una semana distrital Semana donde están obligados a recibir a las personas que solicitan hablar con ellos. Finalmente son la gente que los puso en ese puesto, por lo tanto, tienen que recibirlos y exigirles a ellos no que no firmar más tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Eh, ciertamente, mira, en esto de qué hacer, yo creo que hay un abanico muy grande que algunas son más difíciles de llevar adelante otras son más cómodas pero yo creo que todas contribuyen no, no tengo una visión como que necesariamente todos tengamos que hacer lo mismo uh -huh. eh, yo creo que, que eh, desde el punto de vista de, de de que no nos ponemos como los tratados del comercio porque son parte del sistema global uh -huh. eh, yo lo primero que digo es que tenemos que cambiar nuestro ámbito de vida claro uh -huh. sea, no, no quiero eh, pasar por aquí sin, sin pensando que podemos seguir haciendo lo mismo que hacemos y que las cosas van a cambiar, o sea, nosotros tenemos que dejar de consumir de la manera que consumimos dejar, tenemos que dejar de ser clientes de crédito menos uno, ojalá eh, a lo mejor si no se puede evitar que se, se haga moderadamente digamos, tener una, una visión negativa hacia el crédito, a, no, a tratar de endeudarse lo menos posible a pesar de que, de que no necesariamente tenemos que tener todas toda las cosas en la vida ya ¿no? pero también eh, empezar a pensar qué es lo que realmente necesitamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que una gran cantidad de, de personas pueden hacer huertos, por ejemplo, de, de, de, tanto orgánicos, de huertos dentro de hidropólicos. O sea, hay hay una, una amplia gama de cosas. Decir, no, sí. no, no, no estoy pensando que todos hagamos lo mismo, porque ciertamente eh, hay gente que, que tiene de niveles de vida muy acelerados pero esas personas también pueden ser portadores de mantenerse informado porque es muy importante mantenerse informado de lo que pasa ser capaz aún de distinguir entre la falsa de información ¿verdad? y información feminina preocuparnos de, de tener fuentes de información veraces, que sean confiables, que podamos verificar sí. eh, tener tener nuestra, que nuestras relaciones Eh, poder desarrollar el pensamiento crítico de, de realmente preguntarnos, oiga fíjense, ya como firma han tratado el comercio y, y los han evaluado, o sea, es una pregunta como de cajón ¿no, uh -huh. ¿Sí? eh, yo, yo siento que muchas de las cosas que yo digo a veces son de sentido común ¿no? me que, muchos me dicen bueno, que es mi sentido común como, como, como si yo de acuerdo, <risa> no es mi común, pero, pero también eh, yo creo que toda la gente tiene algún sentido común, yo creo que se ha ido perdiendo en, en función de satisfacer los deseos, los anhelos, los, las cosas muy buenas. O sea, yo creo que tener una vida más más centrada, eh, un pensamiento reflexivo también ayuda. ¿verdad? Sí, Perfecto. lo primero es apagar la televisión, porque <risa> ¿Por ahí, ahí está la desinformación, sí, no la información. Eh, tal vez solo me digo, o sea, yo creo que, que tal vez eh, buscar más, más modos de información. Yo creo que tener una, una voluntad de estar informado, eh, yo a mí me pasa de repente que con algunos aspectos de las cosas en las que trabajo, hay gente que no quiere saber, Correcto. hay gente que no quiere saber, pues, uh, no, ¿para qué no esas cosas también? por ejemplo, en el tema de estas islas de plástico, y ahora estamos pues, celebrando el curso de que el 8 de septiembre empezó un proyecto global, ¿verdad?, de sí. un holandés, que sí, sí. me una cosa maravillosa, creo que tuve la gente, sí, yo sí. me parece una cosa maravillosa, y sí, o sea, creo que celebrar esa hermosa y esa hermosa. Ahí lo que yo veo es una persona eh, con una idea que la lleva adelante, y una idea de un valor social en la casa. todos tenemos también la posibilidad de que ustedes ayuden con valor social, ser colectivo, preocuparnos de los demás y entender de que, de que, claro, yo puede ser que esté pasando en una etapa de mi vida en que en que realmente sienta que él ha ganado por mí mismo, ¿no? pero eh, yo creo que todos siempre reconocemos que eso de ganar, de ganar y ganar dar en la vida por sí mismo es algo duro en un sistema tan competitivo y preguntarnos si eso queremos para nuestro hijo. Queremos que nuestro hijo, nuestra hija... Neta, bueno, pero, eh, Tal vez, digamos, yo lo, lo voy a preparar, pero en la vida no hay eh, no uh -huh. que pensar. Que la vida bajo el capitalismo es una vida tremenda y castarosa, eh, una vida precaria, una vida en cual, un, un espacio en el cual la vida no tiene gran valor. Uh -huh. Entonces, si nosotros efectivamente estamos pensando, como yo pienso, como yo creo que piensan, en, en nuestro hijo, en nuestros nietos... Correcto. En, en, en ese mundo, eh, Yo creo que eh, hay que pensar en, en, en ir cambiando todo. O sea, yo, yo no soy de los que piensan que, que como que hay que hacer algo chiquitito y de repente no hay mucho, porque dicen, no, que hay que hacer algo Yo cierro la allá, efectivamente, pero digo, oye, el, el, el 97% de la agua la, la, la usan y abusan la grande empresa. Correcto. O sea, nosotros ahorramos el 3% y me parece muy bien un fabuloso, pero no tengo que olvidar la otra Correcto. Yo creo así que, que bueno, yo creo que la parte de la política, es la parte es tremendamente interesante, se, se porque esto es el porque uno eh, yo creo que, el, que yo creo de las personas que es muy legítimo que que grandes sectores de la población estén desafectados por la energía, el gas cero, lo que viene posible que anterior a la dictadura han mutido y han incumplido su pactos y la responsabilidad de que, como, como nombre rellido la consultación del día que asumió verdad yo recuerdo que, que cuando terminó el gobierno de Elvin la Grecia celebraba el gobierno de Elvin hasta el día o, los, los, los, los de hoy como, como eh, que lo mejor que había hecho el gobierno de Elvin era, era no cumplir y de ahí para adelante los gobiernos que han venido ninguno ha cumplido uh -huh. ¿eh? un, un caso ejemplo de la ley de, de, de, de, de, de la ley de actividad uh -huh todos se convirtieron a cambiarlo, a cambiarlo, a cambiarlo mm. ¿sí? a cambiar la constitución a cambiar la constitución Entonces, yo, yo ahí eh, lo, lo levanto el leíto y le digo a mi hermano y hermana, si, a su ciudadano, ciudadano de que no, tiene que estar en la política tiene que votar, pero si no vas a votar, otras, solo significa que, que no tenga responsabilidad ¿sí? significa sí. que tienes que encontrar otros mecanismos simplemente, sea, renuncia al voto no vaya porque no le cree a los políticos pero, pero encuentra otros construye organización eh, haga ha un espacio en el lo cual los colectivos puedan afirmar por sobre por sobre la entonces si sí. y esta sociedad nos ha hecho vivir de manera individual eh, lo... tenemos sí. otra pregunta de parte de la periodista Pamela aquí hay interesante programa amigos de la radio Puente Alto saludo a Claudia a María Cecilia bueno y entonces si concertación concreta y el grupo gobernante actual son lo mismo hay que confiar en el frente amplio con boris con el diputado jackson ellos son la voz de alerta ahora o sea yo yo creo que, que eh, pues, sabemos eh, eh, yo creo que eh, la dictadura eh, y su política y después la, la concertación construyó un sistema que eh, nos ha tratado de que nos ha forzado, ha intentado forzarnos a, a no sernos responsables Nosotros como yo creo que la, la periodista que no que nos, nos eh, pregunta es una persona adulta, es una persona que, que tiene formación, es una persona que eh, tiene y la posibilidad de formarse su propia opinión y, y, y, y tomar, tomar sus propias decisiones, entonces yo eh, eh, no quisiera parecer que estoy diluyendo la pregunta, yo creo efectivamente que, que el Frente Amplio tiene una gran responsabilidad y, y creo que desde la plataforma de Chile mejor se interese a la M8B Y, y así de esa manera como se la hemos hecho ver, no solamente nosotros también, debo decirle la bases del Frente Amplio, frente a los tratados sí. del comercio ¿verdad? han ido desde aprobarlos apro primero, a tenerse aprobando y tener tener una discusión a eh, hoy día votar totalmente en, en bloque todo sí. contra el tratado del comercio en Chile, sí. entonces, este tránsito muestra una diferencia a lo menos ¿no, en lo que han sido los conglomerados anteriores Eso no significa que nosotros, los, los ciudadanos y ciudadanas adultos, ¿verdad?, conscientes, le tengamos que entregar cheque blanco a nadie. El compañero el compañero compañera donde estén, no se le entrega cheque blanco a nadie. No. ¿Ya? O sea, todos tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras eh, opiniones, de, de, de los proyectos que tenemos que colocar verdad en el espacio público para ser sometido a la opinión de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, el Frente creo que está en deuda, y efectivamente yo creo que bueno que públicamente le digamos, o sea, está deuda. ¿Dónde está el proyecto del Frente Amplio? ¿Dónde se está construyendo? ¿Dónde está la participación ¿verdad? de la ciudadanía, de, de los hombres y mujeres de este país, de los, jóvenes, de los jóvenes? Yo creo que incluso el Frente Amplio debería tener la... la, la eh, parecía, si se puede decir, o la, o la visión de que, que en su espacio de participación para construir ¿verdad? los proyectos que lleven a Chile hacia una, una solución distinta a la que está, incluir a los niños de mm. o la hacer efectivamente una participación amplia, plural, ¿no? no tenerle miedo, como se ha tenido todo este tiempo, a que si, si llegamos los ciudades y, y, y decidimos, eh, vamos a dejar en una católica. Prácticamente el miedo que siempre ha habido es que, como se ha sabido, que lo que está haciendo no es lo que quiere la sociedad. Ha habido un montón de, de, de situaciones en que, voluntariamente, la población ha estado cortas en manos de cemento. El Banco privatizó el agua, el agua, ¿sí? el agua ¿sí? se la entregó a empresas extranjeras el agua eh, eh, potable, ¿ya? sin que estuviera en el programa de su gobierno, sin que hubiera consulta con nadie. Uh -huh. Prácticamente la era la vida. Correcto. ¿Ya? Entonces, eh, esta idea eh, eh, un poco de que, de, que, de, que, de que ellos responden a la, a la ciudadanía ha sido falsa en el día cero. Entonces, no, yo digo, no le demos cheque al, al Frente amplio, pero creo que las otras instancias, ya, eh, tanto la derecha como de la consultación, ya han demostrado claramente que no cumplen. Ya, en el podemos tener la beneficia de la duda, pero, pero eso no significa que tengamos que confiar como si ellos tuvieran que venir a salvarnos de algo, sea, pues nosotros los que tenemos que instalar los proyectos, nosotros lo que tenemos que decir verdad efectivamente que es lo que queremos para nuestra sociedad y, y ahí yo más más que eh, responder si hay que confiar, yo digo hay que ¿verdad? hay que confiar correctamente. Correcto y para eso están las instancias las semanas distritales, los correos para enviárselos a los senadores y diputados, eh, está la instancia de ser partícipe, de finalmente cada uno de los chilenos ser capaces de leer la constitución de la República de Chile recordar que esto es una república y ahí en la constitución están los deberes y derechos del ciudadano y hacernos cargo porque es súper fácil decir no, es que esto es así, pero yo no hago nada para que cambie entonces debo hacerme cargo de que yo también debo participar para poder generar un cambio ¿cómo estamos de hora? <risa> <risa> bueno, te voy a pedir eh, si le puedes dar a la gente páginas donde puedan ver lo que hacen la, las organizaciones donde tú eh, trabajas bueno, básicamente yo creo en este que hay una hay una eh, y eh, eh, yo soy ese eh, presidente en este momento como, como, como parte de la Asociación Chilena para la Solidaridad de la de la Sociedad Chilena Oxfam. Eh la la página es www.accionag.cl, Y especialmente eh, para eh, gente que, que, que sean parte de de ONG que que, estén, que tengan el, el trabajo social, que, que tengan un con colectivo con los cambios eh Estamos en, en Acción eh, buscando eh, eh, de, de ampliar nuestra base social, llegar a una ONG, construir eh, nuevos espacios de participación, así que yo lo invitaría a, a ver la página de Acción, donde están todas nuestras toda nuestra miradas, eh, ciertamente que, que, que algunos son son documentos elaborados, nosotros también tenemos una interlocución con espacios internacionales, entonces no como una articulación de ¿no? origen pero ahí están también todas las onong que son parte de acción y cada una tiene su página entonces lo podría perfectamente interiorizarse de lo que hace hacemos como acción pero a la vez de lo que hace cada una de las ONG que está ahí, porque tenemos ONG de Derecho Humano, ONG que con niños, ONG que es La Morada, ¿verdad? que es la presidenta, la, la integrante de La Morada, eh, el Instituto de la Lujer, tenemos el SPAC, el Instituto de Justicia, tenemos el FACI, tenemos ONG Histórica de Chile, ya tenemos CODEF, tenemos Terram, o sea, Tenemos reacciones tan la agrupadas la las Históricas de Chile y las nuevas que tienen como centro de accionar los de derechos. Eso es como la, la elemento, lo que hace diferente a las ONGs de acción de otras ONGs, en sentido civil, yo es que coloca a la derecha en el, en el centro de accionar no con la y uh -huh. la otra bueno la otra es la, la página pues, en la plataforma ¿no? Chile Mejor Sin TLC que creo que ya el CESI ya no, no Chile Mejor Sin todavía no, no Chile Mejor Sin TLC Chile Mejor Sin TLC, sí, ya, mejor sin TLC donde eh, estamos también informándonos sobre eh, ¿no? los que van los tratados de comercio las razones por las cuales nosotros el, el conjunto de organizaciones que aderimos a la plataforma eh, estamos contra los problemas bueno Bueno, yo eh, te doy las gracias Patricio eh, Te damos las gracias por tu participación Creo que has cosas muy, muy interesantes Y creo que no te pudo ir por, la, por las preguntas eh, Estaba muy interesado en el tema Así que gracias por tu participación Y no te quepa la menor duda que te vamos a invitar de nuevo Yo quiero recordar, darle las gracias por eh, la sintonía a la gente, a nuestros oyentes Y recordar, ww www.acción.org ag.cl ag para que ustedes se informen vean, puedan participar puedan comunicarse puedan solicitar eh, todo lo que necesiten y la página que siempre le hemos dado www.chilemejorsintlc.cl hasta la próxima semana y muchísimas gracias que Dios los bendiga